Ingeniera Omar Chamorro, la saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buen bien, día. bien, gracias por atendernos, ingeniera. Oh, por favor. Bueno, hemos estado hablando mmm, varias veces ya sobre este eh, plan BIO, sí, cómo sí. están trabajando, bueno, ¿cómo está funcionando? Bueno, la verdad es que está, está funcionando muy bien. Eh, estamos muy contentos nosotros, bueno, y obviamente la gente de Helen Keller también, ¿no? Claro. Tienen mucho bueno. apoyo de parte de todos, y bueno, está bueno poder hacer algo a partir de... En conjunto, ¿no? Claro, eh, vamos a, a recordarle a la audiencia que esto sí. tiene que ver con, eh, en, bueno, eh, juntar el aceite comestible usado, ¿no? Exacto, consiste en la recolección de aceite vegetal usado, eh, ya sea de comercios, ¿sí? Roticerías, restaurantes, como también de la gente que, de las personas que lo quieran recolectar. Claro, de los lo particulares. Quieran, claro, de particulares que lo quieran llevar a, hasta Helen de acercarlo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? Eh, ingeniera, buen sí. día eh, eh, ¿Están sí. todos los locales de, de comidas y roticerías colaborando o por ahí falta alguno? ¿Cómo puede hacer el local que todavía no está colaborando y que, que desea hacerlo? Claro, no, en realidad todos no están uh -huh. eh, la, el parte, del, parte del plan, o sea, el gerenciamiento que iba a hacer Helen Keller Ellos van adhiriendo socios, ¿no? Uh -huh. Entonces, así pueden llevar todo un registro y poder decirle a la empresa que recolecta, que se llama RBA, que viene en un camión grande, ¿sí? Eh, ¿Quiénes son? ¿Por dónde tienen que pasar? Uh -huh. aquel, aquel comercio que se quiera adherir al plan BIO se puede comunicar con el Instituto Helen Keller Y, y ellos pasan y los hacen socios. ¿Ustedes tienen ya algunos números de la cantidad de que se ha juntado, ingeniera de aceite? Eh, sí, nosotros tenemos una página de la empresa por la cual nos, nos, nos ingresamos y podemos ir viendo cuáles son las cantidades. Uh -huh. Hasta el día de hoy, hasta el on, bah, once en realidad, 11 de abril, eh, hay 8.250 litros recolectados uh -huh. de aceite vegetal usado. Uh -huh. Eh, ingeniera, ¿y este, este aceite para qué lo usan después? Y este aceite las empresas que, que fabrican lo transforman en biocombustible. Uh -huh. En realidad lo transforman en biodiesel y ese biodiesel ¿no? como biocombustible lo utilizan. ¿tú? Claro, claro. Y por eso le dan una retribución monetaria a Helen Keller. Exactamente, porque es la materia prima de ellos. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces le pagan a Helen Keller eh, 50 centavos por litro de aceite vegetal usado. Ah, 50 centavos por litro es una, una sí. cifra interesante. ¿Y ellos después sí. a cuánto venden el litro? ¿Lo venden como gasoil común? El biodiesel, sí. sí. En realidad ellos lo están utilizando para generar energía directamente, Ajá. Eh, la empresa. Uh -huh. Ajá. Sí. Bueno, ¿esto no es solamente una ganancia en lo, en lo económico, en el dinero? No, seguro que no. No, porque sí, seguramente también tiene otro beneficio, ¿no? Porque sí, ese seguro. aceite por ahí va a parar a otro lado, que produce algunos inconvenientes. Exacto. Sí, era, era el objetivo más que nada, más allá, ¿no?, de, de, de ayudar al Instituto Helen Keller, es educar, es concientizar, es promover un mayor compromiso social, ¿sí?, mayor participación, porque si no el aceite vegetal usado, bueno, tiene otros inconvenientes en el medio ambiente, o sea, provoca contaminación en el agua, eh, produce taponamiento de cañerías, eh, bueno, no sé, muerte de flora de, y de fauna, ¿sí?, uh -huh. eh, bueno, entonces la idea era esa también, un poquito, empezar a, a concientizarnos y ayudarnos entre todos uh -huh. Ingeniera, ¿qué otros puntos del, del plan BIO que sabemos que es bastante amplio pueden empezar a, a aplicarse en, en Olavarría? ¿Del plan BIO? Uh -huh. En realidad, eh, el plan BIO consiste en esto, en la recolección de aceite de vegetal usado, ¿sí? Uh -huh. Y su transformación en biodiesel eh, Del plan BIO viene de la mano del plan de generación 3R, ¿sí? Eh, ...que en otras oportunidades también lo hemos hablado... ...que es reducir, reutilizar y reciclar... sí ...es empezar a, a tomar conciencia un poco del consumo... ...que hacemos cada uno de nosotros... Eh, ...empezar a, a poder separar la basura... Eh, todo esto lleva obviamente todo un plan de concientización muy importante ¿no? La, las ideas de, la, o los proyectos de separación de basura se dan más que nada en comunidades que comparado con Alavarría resultan pequeñas sé Aquí, que en Rauch sí. ha habido cierto programa, en, sí. en La Prida también sí. ¿estamos en condiciones en Alavarría de comenzar a trabajar en eso o todavía nos está faltando un poco por el tema de la separación de basura por ejemplo? sí, nos está faltando todavía, nos está faltando es algo que tenemos que tener mucha paciencia a largo plazo porque la verdad que, bueno, la barrera es grande para este tipo de cosas y se necesita mucha concientización para poder empezar a llevarla a cabo. Mm. Eh, entonces, de a poquito estamos, bueno, estamos implementando este tipo de programas como para que se empiece a hablar de todo esto y, y de a poquito poder empezar a a concientizarnos, ¿no? Uh -huh. Ingeniera, ¿conoce si la empresa que tiene este a cargo de esta, esta recolección de, de, de aceites vegetales está conforme realmente como se está manejando acá en la Olavarría? Sí, sí, la verdad que sí, sí, tuve contacto con ellos y sí, están muy conformes. Eh, la verdad que no pensaban que iban a, a hacer tanta cantidad de comercio, uh -huh. eh, así que sí, sí, están muy conformes. Bueno, ojalá se vaya tomando conciencia y se vayan agregando, ¿no? Sí, sí, seguro que sí hay muchas ganas, en la gente se ven, se ven muchas ganas de colaborar y, y hay mucha gente comprometida con el medio ambiente, por suerte. Sí. Así que yo creo que, que vamos en buen camino. Bueno, bueno, ingeniera, eh, no sé si por ahí quiere agregar algo con respecto a cómo, bueno, los, más que nada por ahí los usuarios también particulares, eh, cómo deben sí. colaborar. Sí, para colaborar tienen que comunicarse con el Instituto Helen Keller eh, o acercarse, acercarse hasta allá, ¿sí? Uh -huh. Ahora, en ese momento me parece que un teléfono lo tenía acá cerquita, pero... Acá. Eh, bueno, la sede es en Aguilar, 1847. no al teléfono 443455. 44 cuarenta y cuatro treinta y cuatro cincuenta y cinco perfecto ahí entonces le van a dar las indicaciones exacto ahí le van a explicar todo ingeniera le agradecemos mucho eh, por el tiempo muchas bueno, gracias a ustedes que tenga un buen día bueno hasta luego